Hola, ¿cómo andan? Eh, y conmovido, conmovido porque creo que una de las cosas fundamentales que se nos están yendo los imprescindibles, y este es uno de ellos, el Pepe Mujica, ha sido este no sé, un ejemplo de integridad, de humildad, de sencillez. Creo que sin igual, yo me animo a decir sin igual, porque un tipo este con, con la capacidad de, de pensamiento, Este, y de desarrollo de ese pensamiento y de compartir ese pensamiento que tiene y que, y que nos deja un legado amplísimo, ¿no? Amplísimo principalmente a ustedes a los jóvenes no les ha, les ha dejado mensajes muy potentes muy potentes que, que tienen que ver con esto no de, este, de, de, de cómo ser en la vida este el eh, sin tener hijos creo que bueno yo lo, lo he escuchado desde él no este decírselo a, a, a los jóvenes allí en, en montevideo en uruguay este digamos que, que bueno que eran ellos quienes este iban a, a, a tener a ...su legado de, de, de ideología y de pensamiento para, para cómo ser en el mundo. Me parece que es esto, digamos, ¿no? Se nos ha ido un imprescindible, un tipo... tipo sin igual, sin igual. Yo lo tuve... ...en Montevideo tuve la oportunidad de estar con él así, mano a mano, este... Bueno, la, la cuento la anécdota porque me gusta contarla este porque aparte ese honor digamos de tenerlo ahí este, este era un acto del frente amplio del cual yo soy también partidario este mi viejo era partidario y venía él entrando pasa por al lado de mi compañera y mío y bueno le damos la, la mano el abrazo y yo este le digo gracias por tanto pepe y me pone la mano en la cara así Este, y me dice dejate de joder. me dice viste el nivel de humildad de ese mensajito que me dio el nivel de humildad de sencillez que, este, que marca digamos no, qué tanto qué sé yo él él no, no, no sabe qué es tanto lo que da me parece bueno eso ese es, es un mensaje para nosotros uruguayos y para el mundo este, de, de bueno de reflexión de reflexión que nos quiso decir con toda su vida? ¿No? Porque él empezó su, digamos, su historia política con una metralleta y termina con palabras, con pensamientos. ¿no? Este, les recomiendo, anda por el Facebook un poema de Raúl Castro que se lo dedicó al él. En realidad no es un poema, son palabras de despedida de Raúl Castro, líder de Falta y Resto, despidiéndose del PP. Nah, es maravilloso es maravilloso porque yo creo que lo demuestra así no digamos tal cual como como fue el Pepe. así que bueno eso eso es mi, mi mensaje mi bueno qué sé yo me permito conmoverme este frente a ustedes porque bueno por eh nada, era el Pepe, era el Pepe creo, creo en que Gita. todos hoy también, ayer en el transcurso de la, de, de la tarde cuando nos íbamos enterando y llegando comentarios, eh, todos nos permitimos un poco ese momento, sí, ¿no? Sí, también llorar, llorar, llorarlo, sí. y, y te pregunto un poco si, si te pudiste comunicar si seguiste allá, la familia, bueno, ¿cómo se está viviendo allá? Eh, no, no, no porque eh, eh, yo tengo familia allá, sí, pero hace muchos años que no los veo, y tengo algunos amigos allá, uno de ellos es el papá de, de es el perdón, el hijo de Jorge Rovira, que es otro uruguayo que vivía acá y murió la semana pasada, y bueno, acá, mira, justo lo tengo frente a mí, el, el único este amigo que tengo allá en Montevideo anda acá conmigo por estas cuestiones del padre, así que, bueno, él me hubiera podido informar, digamos, de cómo está la cosa, pero bueno, ya sabemos que, que digamos, se lo está despidiendo con todos los honores que, que merece se está despidiendo con todos los horrores que él se merece, bueno, qué es eso? Este va a ser eh, un momento creo que de quiebre para el Uruguay. Este la falta del Pepe yo creo que va a ser un momento de quiebre para para la política uruguaya, para el pensamiento uruguayo y para la población, este yo creo que mira, me voy a permitir decir algo. Creo que se lo va a extrañar tanto como se como lo extraña Cuba a Fidel Castro se lo va a extrañar a ese a ese nivel estoy seguro de eso